Buenos días. El segundo tema que vamos a abarcar en esta primera semana de módulo es el tema de urianálisis. El urianálisis es una herramienta muy importante, al igual que el parcial de orina. Forman parte casi de la base de datos mínima de un paciente y por lo general son los dos primeros exámenes a los que recurrimos. Urianálisis es la evaluación en el laboratorio de la orina que permite evaluar el sistema urinario y también es muy útil a evaluar otros sistemas también. Empecemos por definir orina. Orina es el ultrafiltrado de plasma que se forma al forzar la sangre a través del filtro renal, o sea, el glomérulo. Y tenemos como producción normal de orina en el perrito, 20 a 100 mililitros por kilo en 24 horas. Tenemos que tener en cuenta los climas cálidos. En el gatico muchísimo menos, 10 a 20 mililitros por kilo en 24 horas y tenemos también como referencia quinos 2 a 11 litros en 24 horas y bovinos 9 a 22 litros en 24 horas. Bueno, tenemos eh, algo muy importante. La, al parcial de orina se le dice en algunas partes la biopsia del pobre. ¿Por qué la biopsia del pobre? porque el parcial de orina no solo nos da información sobre la orina, nos da información sobre el estado metabólico del paciente, sobre el um, estado hepático, si hay una, una hemólisis, si hay un problema obstructivo biliar, nos dice las características de la orina que no podemos a veces detectar en el sedimento, nos habla también de estados metabólicos como cetoacidosis, diabetes. Entonces es un examen muy, muy, muy completo Si se interpreta bien, se dice que si un animal está tan enfermo que necesita un examen de sangre, también necesita un parcial de orina. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener todos muy en claro, que la función del riñón no es eliminar agua, es ahorrar agua. Entonces, eh, muchas veces... Eh, las personas y algunos veterinarios consideramos que el animal que está eh, orinando limpiecito es un animal que está muy sanito y eso sobre todo la gente lo comenta no, el animalito está orinando transparente, transparente eso es pésimo, todos lo sabemos, no está ahorrando agua, que es la función renal las indicaciones para hacer un parcial de orina son cuando no tenemos un animal con patología, forma parte de la base de datos mínima Es un buen indicador de función renal o en animales en que se sospecha patología urinaria o metabólica. Para recolectar la muestra necesitamos frascos limpios, herméticos, dejando fluir un poquito de orina para limpiar la uretra si va a ser por micción directa, jeringa para una cistocentesis o sondas uretrales en el caso de que el animal lo permita. La micción libre es útil en animales grandes, pero realmente en mascotas es siempre mejor recurrir a otras técnicas. Es una buena opción si se toma adecuadamente, dejando fluir algo de orina antes de tomarla. En la, en la literatura reportan que incluso puede ser mejor que la sonda porque el arrastre... hacia abajo de la orina, es lo natural, que en los primeros chorros de orina se elimine todo lo que había en la uretra y lo que viene después realmente representa. Contrario a la sonda que estamos introduciendo primero, eh, es megma y todo lo que hay eh, alrededor del prepucio, hacia adentro y luego lo volvemos a sacar, entonces parece que no tuviera sentido. Cuando tenemos la micción libre, tenemos una ventaja adicional sobre las otras formas de tomar la muestra. y es que podemos observar la micción, no solo la orina, vamos a ver cómo es el proceso de micción del animal. Muchas veces las personas dicen que el animal está orinando mucho, pero al nosotros ver la micción vemos que cada vez que se agacha, orina una gota. Entonces no es mucho. Muchas veces vemos que el animal después de terminar de orinar arroja un poco de sangre. En otras ocasiones la sangre viene primero, en otras ocasiones toda la sangre, toda la orina viene con sangre. entonces mirar la micción es parte del examen porque nos ayuda a ubicar un poco en qué momento viene por ejemplo un sangrado si el animal tiene dolor si el animal puja y no puede orinar entonces eh, es importantísimo también y es eh, entonces una de las cualidades de tomar la orina por micción libre que miramos todo el proceso la cateterización, la sondita es fácil realmente Nos contamina la muestra con células uretrales, para el que vea el sedimento se le debe reportar que viene tomada con sonda para que lo interprete como tal. No es una muestra que sirve para cultivo, sobre todo porque en machos no nos permite diferenciar enfermedad prostática de enfermedad renal o vesical. y sirve para monitorizar producción de orina. Tiene esa ventaja cuando tenemos un animal que tiene por algún motivo eh, presentó una hipotensión severa, llega en shock o algo así, insertar la sonda nos permite además de hacer muestras secuenciales mirar si el animal está ya respondiendo a la hidratación. Entonces es una buena forma de monitorizar. La cistocentesis es la muestra ideal, permite cultivo, requiere conocimiento, no podemos hacer una brutalidad con un animal por hacerle cistocentesis, mm -hmm. es muy bueno que sea guiada con ecografía pero lo que le respondía yo en los mensajes a los que ya hemos tenido acceso es que si no sabemos palpar la vejiga no tengamos un ecógrafo porque estamos faltando en las bases mínimas de la semiología que es aprender a observar un animal. Si yo la consulta luego de una vez con ecógrafo Quiere decir, me estoy equivocando de alguna manera en algo porque no estoy haciendo el examen físico, no estoy mirando el animal eh, externamente. Y palpar la vejiga y localizarla con las manos forma parte del examen físico rutinario de un animal. Si no lo sabemos hacer, tenemos que volver atrás un poco. Bueno, una vez tenemos nuestra muestra de orina, pasamos al examen físico. Observar la orina. Primero tenemos que mirar el volumen Y de allí, entonces, eh, tenemos información como si el animal tiene poliuria, oliguria, anuria, polaquiuria, disuria o incontinencia. Es importante también reportar eso al laboratorio donde vamos a enviar la muestra para que nos haga el favor y nos haga corresponder ciertos resultados con lo que estamos sospechando. La poliuria puede ser fisiológica. Si un animal sano toma más agua, produce más orina. Punto. Los esteroides, los diuréticos, los líquidos en la vena pueden producirla, entonces tenemos poliuria farmacológica y tenemos en casos de falla renal, diabetes, enfermedad de Cushing y otras, poliuria patológica. La pola se asocia con frecuencia a síndrome urológico felino y a infecciones del tracto urinario en cualquier especie. oliguria y anuria, puede ser fisiológica en jadeo, sudor o deprivación de agua, es obvio, si el animal está jadeando por el calor, su producción de orina va a estar disminuida, en deshidratación, obvio, en falla renal aguda, en uropatías obstructivas, en vejiga rota, en algunas eh, cardiopatías en las cuales hay una severa disminución de la presión arterial, vamos a tener oliguria también. El color, es normal, varía entre especies, pero el color patológico puede ser rojo, en casos de hematuria y hemoglobinuria, café, en caso de mioglobinuria, eso se observa a veces, eh, pues se habla de los caballos, pero en los caninos cuando ti tienen golpe de calor, choque térmico, hay mioglobinuria. Color ámbar, relacionada con bilirrubinas, Y transparente o amarillo muy pálido cuando tenemos problemas de dilución. El color transparente pálido implica una orina diluida por aumento del consumo de agua, pues sería como el caso normal, diabetes insípida, diabetes mellitus o en falla renal crónica. Cuando tenemos orina amarilla oscura o ámbar, es posible que esté concentrada simplemente por tener falta de acceso al agua o en casos de falla renal aguda. La orina amarilla verdosa, bastante fea, bilirrubinas en enfermedad hepática o en problemas hemolíticos. También podemos tener el verdoso de la bilirrubina. Y roja en sus diferentes tonalidades, hemoglobina, si se ve transparente y eritrocitos si se ve turbia entonces hay que fijarse en la micción y también en el color post centrifugación que reportamos algunos laboratorios cuando la orina tiene un color anormal al centrifugarla es posible que todo ese rojo baje porque sean eritrocitos y la orina quede del color amarillito incluso transparente eh, que, te, que tiene normalmente el animal bueno turbidez. La orina del carnívoro es límpida. Al re, al emitir el animal se puede enturbiar. En el rumiante es límpida, la del equino es turbia por la presencia de moco, lo mismo que en los conejitos por las sales. Entonces la turbidez varía entre especies. En términos generales hablamos de que la orina del carnívoro es limpia, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestros perros y gatos no son carnívoros, son más bien concentrívoros. O sea, ellos comen concentrado que tiene una gran cantidad de carbohidratos a diferencia de la dieta natural de un animal. Tenemos orina floculante, cuando la vemos como leche cortada, contiene partículas visibles y es patológica definitivamente. Se debe a infección, cristales y en algunas ocasiones es supremamente eh, floculante y turbia y al centrifugar la queda arriba, una como una nata, eso es lipiduria, hay que reportarla en los exámenes de laboratorio y solo es aceptable en gatos. En animales gordos se puede observar y hay que reportarla, pero en el único caso en que la lipiduria se puede aceptar como normal es en gatos, sobre todo en enteros, porque viene con la, los lípidos que está, en los que vehiculizan los gatos las feromonas. Olor, use acá un noni porque me parece que es lo que más feo huele en el mundo, Lo afectan varias cosas, el sexo y la especie. Todos sabemos la diferencia entre la orina de un gato macho y la orina de una hembrita canina castrada normal. El olor amoniacal cuando hay infección y olor frutal acetonas. Ese olor frutal acetonas cetonas ese cobra más importancia en animales grandes porque en animales pequeños, aunque hay cetosis, el olor de la orina no es tan fuerte o no tenemos la capacidad de detectarlo o simplemente no la olemos. Gravedad específica urinaria. Para mí, personalmente, es el tema más importante relacionado con urianálisis. La gravedad específica urinaria paga el parcial de orina. Es una prueba importantísima. Sobre todo, lo más importante, y por Dios, nunca vayan a caer en este error, No la miren de la tira reactiva. Es el peor error que pueden cometer. Ha habido tesis, ha habido trabajos, ha habido estudios, todo lo que quieran mirando a ver si hay alguna correlación entre la densidad urinaria que reporta la tirilla reactiva y la densidad que reporta un urodensímetro o un refractómetro y no se ha podido encontrar. Es completamente aleatoria. O sea que no se preocupen En tener eso en cuenta, bórrenla de los resultados de un laboratorio a no ser que les reporten que esa densidad fue hecha por una técnica refractométrica. Eso para mí es lo más importante de urianálisis. Nunca jamás en la vida la tira reactiva, ni siquiera como guía. Nada, cero, no tiene nada que ver. Yo he tenido orinas con densidad refractométrica de 1,0,5 y en la tira me da 1,045. ¿Cuál es la diferencia? En una patología, eh, un animal puede estar normal y con, la tira, y con el refractómetro indicarme que tiene una patología en que no solo el riñón está fallando, sino que además está eliminando agua adicional. Entonces, gravedad específica urinaria es la forma más común de medir la cantidad de solutos de la orina. Es sinónimo de la habilidad del riñón para concentrar y diluir el filtrado ¿Y cuál es el trabajo del riñón? Ese. O sea, es el reflejo del riñón. La relación de volumen y densidad es inversa. Se utiliza el refractómetro en veterinaria. Las tirillas no son aprobadas. El urodensímetro, muchos lo tenemos y son baratos y todo, Eh, el que no tenga un refractómetro podría recurrir a un urodensímetro lo venden las distribuidoras de laboratorios y es más barato que el refractómetro pero requiere volúmenes altos mínimo, mínimo 30 centímetros de orina en un tubito de ensayo entonces a veces tenemos eh, un centímetro y de, del cual hay que sacar todo entonces no siempre es fácil la medición entonces refractómetro, urodensímetro tirillas comerciales Las imágenes nos muestran los tres, eh, las tres técnicas y la última, obviamente, el jamás. Examen químico de la orina. El examen químico hace referencia a las pruebas que voy a hacer con la tirilla reactiva. Ya hemos hablado de qué tan útiles son, ya todos tienen más o menos la conciencia de eh, cuáles sirven, cuáles no y cuáles hay que pensarlas. Entonces vamos a hacer una, un recuerdo general de cada uno de los analitos que se hacen en la tirita reactiva. Proteínas. La tira reactiva es poco sensible y solo detecta albúmina. Se deben evaluar las proteínas a la luz de la densidad. Es esperable en inflamación, infección, fiebre y ejercicio. O sea, no es esperable jamás, porque realmente todas las condiciones anteriores, excepto tal vez el ejercicio, Generan proteína urea, pero hay que saber por qué una infección, por qué la fiebre, por qué la inflamación. O sea, siempre las proteínas nos tienen que llamar la atención. ¿Cuál es la, la, lo de la relación entre la densidad? Es muy obvio. Si yo tengo una orina que está supremamente diluida, póngale eh, 1,008 a 1,0015... Y esa orina, que está casi similar al agua, cuya densidad es 1,000, tiene una o dos cruces de proteína, pues ese animal está eliminando cantidades de proteína. A diferencia de una orina cuya densidad sea 1,040, 1,050 y en un gatico hasta 1,080 con una cruz de proteína, en la cual sí hay que evaluar cuál es el origen de esta proteína pero en cantidad se está eliminando mucha menos que en la otra orina que está supremamente diluida y me marcó una cruz. Entonces siempre la proteína se debe evaluar a la luz de la densidad. Y en lo que falla la tira reactiva allí es que cuando la orina está muy diluida, la tira reactiva no es capaz de detectar los niveles de proteína. Y la orina diluida, como siempre nos da sospecha de que algo está pasando, Entonces tenemos que pensar si hay o no proteinuria y que la tira no la haya detectado. Para eso están las que se llaman pruebas complementarias del parcial de orina. Hay una parte en, en la literatura que les envía el módulo sobre pruebas complementarias, puede parecer tontica, pero son las pruebas que yo tengo que hacer para realmente confirmar que ese animal con una densidad sospechosa de enfermedad renal no tenga proteinuria. Entonces esas pruebas, si no las tienen en los laboratorios que usan, se pueden montar. El ácido sulfosalicílico es muy barato y la prueba es echarlo en, en la orina y mirar la turbidez. No es difícil, lo podemos hacer nosotros o lo podemos solicitar en el laboratorio. Hay otras pruebas más sofisticadas, micoproteinurias, microalbuminurias en laboratorio. Eh, valen un poquito más, no las tengo ahí mismo. Entonces, pues eh, una cosa por otra, pueden ser más exactas, pueden decir un número, la prueba del ácido sulfosalicílico es semi-cuantitativa, pero si la tengo ya, de pronto es mejor que si me la entregan en cuatro días. Entonces, una cosa por otra, hay que pensar qué me conviene más en ese momento. Bueno, pasemos a glucosa. Tampoco debe haber glucosa en una prueba de orina. Puede ser persistente o transitoria. Normalmente refleja diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo postprandial o algunas drogas. Como tarea podríamos mirar otras causas de glicosuria y qué es el umbral renal. Algunas personas no tienen muy claro qué es el umbral renal. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Mirar qué es el umbral renal y cuándo yo espero glucosa en la orina. ¿Qué quiere decir que está sucediendo en el organismo del animal? Falsos positivos el límpido con el que lavo los tubitos de ensayo. Muchas veces los se, se lavan y se desinfectan y se ponen lindos y transparenticos con límpido, pero cualquier remanente de límpido, hipoclorito, me va a marcar glicosuria positiva, o sea que gravísimo. Ya lo hemos discutido en una en uno de los foros, me habían preguntado por qué a veces salían glicosurias tan marcadas. ahí Esa es una de las respuestas. No lo sabemos todo en la vida, Pero esa es una de las respuestas, además, la más frecuente, porque ¿en qué laboratorio o en qué clínica no utilizan el hipoclorito para algo? Para lavar tubos de ensayo es muy frecuente. Los laboratorios humanos también ponen una coquita con límpido al lado de los equipos para ir descartando pipeticas, tubitos, celditas. Entonces, el límpido es el... El, el desinfectante, pues, gol estándar que tienen los laboratorios a la mano para los, los material reactivo que acaban de usar. Falsos negativos, animales a los que se le está administrando vitamina C pueden tener eh, glicosuria y salir negativa en la evaluación. Pero también tiras vencidas o orina refrigerada, la cual monto la prueba estando todavía fría. La orina debe estar a temperatura ambiente, alrededor de 22 a 25 grados, para hacer la prueba con el objetivo de que la reacción se lleve a cabo a la temperatura que, para la que fue hecha. Sangre. La tira reactiva reacciona con todos los tipos de sangre, o sea, con eritrocito, con la hemoglobina y con la miohemoglobina. Siempre debe ser negativa para sangre, obviamente. Eh, no nos diferencia claramente eh, eritrocitos y hemoglobina cuando hay gran cantidad, pero si hay gran cantidad yo lo estoy viendo, es obvio. Y si al centrifugar la orina queda limpia y abajo el sedimento ya sé que es sangre, pero la tirita reactiva cuando hay una gran cantidad de sangre o gran cantidad de hemoglobina, tiñe del mismo color. Si son unos cuantos eritrocitos, tiñe a pepitas, como lo vemos en, la, en el instructivo del tarrito de las tiras de orina. Entonces, para sangre tenemos que hematuria es orina roja, turbia, con eritrocitos al sedimentar, como vemos en la imagen que tiene un frasquito con un sedimentico rojo abajo. Hemoglobinuria es una orina roja, no hay eritrocitos y el plasma también es rojo. Centrifúguela y la ven y si sigue siendo roja, como la muestra que tiene, la imagen que tenemos que una mano sostiene dos tubitos, el tubito rojo, los dos tubitos están mostrando una hemoglobinuria que no bajó al centrifugar. Mioglobinuria es la orina café, no vamos a encontrar eritrocitos Y es muy típica de lesión muscular en equinos, en la enfermedad de los lunes, pero lo que les decía es muy importante tener en cuenta el golpe de calor en los perros. Va a generar también mioglobinuria. Bilirrubina. La bilirrubina surge del metabolismo, perdón, no es de la bilirrubina en la, en la diapositiva, es de la hemoglobina. Solo encontramos bilirrubina conjugada en la orina. conjugada, o sea, la que ya es soluble en agua, la que ya pasó por el hígado. Eh, recordemos un poquito, la bilirubina inicialmente que se produce no es soluble en agua y viaja al hígado y el hígado la conjuga y la vuelve soluble en agua, o sea que se puede ya eliminar por vía urinaria. Obviamente, entonces, la bilirrubinuria que vamos a detectar es la que es soluble en agua, o sea, la que ya pasó por el hígado, la ya conjugada. Me va a mostrar enfermedad hemolítica o enfermedad biliar. Son las dos fuentes de bilirrubina que tenemos posibles en el cuerpo. Cetonas. Se liberan en la orina rápidamente cuando un animal está en un estado carencial. Cuando un perrito o un gatito llevan más de 72 horas sin una ingesta calórica. Calórica no, eh, sobre todo de carbohidratos. Adecuada. La, se empiezan a liberar cetonas y la detección por las tiras de orina es bastante eh, sensible. En el, el, el hambre, el insulinoma, obviamente, la diabetes descompensada y en los bovinos la cetoacidosis genera cetonas. Siempre debe ser negativo, un animal positivo a cetonas en la tira reactiva debe ser evaluada porque es, una, tira, es una, perdón, una reacción bastante específica para cuerpos cetónicos, no reacciona fácilmente con otras cosas y casi siempre indica una condición metabólica crítica para el animal, o sea que siempre debe evaluarse. El pH, ojo, por favor, escríbanlo bien, queda muy feo escribirlo de otra manera, pH, P minúscula, H mayúscula es una prueba que realmente no es muy útil en el parcial de orina para nosotros dicen que en teoría por libro es dietario, alcalina en herbívoros ácida en carnívoros y los que comen concentrado ¿cómo la van a tener? además podemos tener que el gato es carnívoro pero le dan eh, pan, galletas Entonces, difícilmente el pH va a reflejar la acidez o la alcalinidad de la dieta nativa de un animal. También nos puede reflejar condiciones metabólicas o condiciones infecciosas con subproductos del metabolismo bacteriano, una infección urinaria. Entonces, creo que el pH queda por evaluar. Realmente, si sale ácida o alcalina, tenemos que ver si los otros hallazgos son consistentes con ese pH, pero no es algo a tener demasiado en cuenta. Seguimos con el urobilinógeno. El urobilinógeno nos revela si las vías urinarias, si las vías, perdón, biliares están adecuadas. Es ausente en vías obstruidas. Nos revela normalmente procesos hemolíticos cuando está junto con. bilirrubina urinaria y vamos a una parte importantísima que es la que todos estamos de acuerdo que tiene eh, donde cobra importancia el parcial de orina como reflejo no del estado metabólico del animal sino que el sedimento y los cristales me reflejan sí realmente la condición del riñón, de la vejiga de la vía urinaria el sedimento está formado por células de descamación de la uretra, vagina, prepucio Células de transición de vejiga y pelvis renal, células renales, eritrocitos y leucocitos básicamente en su parte como celular. Los cristales son los otros hallazgos frecuentes en el parcial de orina. Los cristales entonces en algunos perros eh, los más frecuentes son de struvita. Los caballitos tienen cristales de carbonato de calcio, en los perros no vamos a encontrar con frecuencia carbonato de calcio. Por lo general, los cristales no son patógenos. Los que son patógenos y comprometen realmente la vida del animal son los cristales que están relacionados con algunas proteínas. Los cristales de cistina, los cristales de tirosina, esos son los cristales que realmente implican una condición metabólica crítica para el paciente. Pero los cristales de estrubita, eh, carbonatos, uratos, amorfos, casi siempre están reflejando que son subproductos metabólicos de algunas infecciones urinarias o están relacionados con aportes dietarios y hay que comprobar a qué corresponden para eliminarlos, pero esos cristales en el momento en que se elimina esa causa desaparecen. En cambio los que les digo que son realmente patológicos, que son los de proteínas, son proteínas del cuerpo que se están eliminando por trastornos metabólicos severos, como en el caso de la fenilcetonuria, de la, de la cistinuria y todas esas condiciones que, a las que tenemos poco acceso, digamos, médico o diagnóstico, pero que existen. Entonces, en la literatura está reportado el resto del material que tenemos con respecto a cilindros y otros hallazgos del sedimento urinario. Es un tema largo, no quiero hacer de esta presentación algo eterno, por lo tanto quiero que lean la parte de los cilindros, que casi siempre genera un poquito de duda a qué corresponde cada uno. Lo leemos y lo podemos discutir en el Skype o en el foro cuando quieran porque es un tema bastante interesante. Bueno, aquí terminamos la presentación. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense conmigo. Buenas noches.